Mauro, buen día. Ah, perdón, perdón. Bueno, me equivoqué, no está Mauro al aire. Eh. Eh, estamos en comunicación telefónica con eh, Federico Iñasesky. Federico, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo bien, andan? bien. Bien, Federico, ¿nos podés contar qué ocurrió hace unas horas atrás, este, cuando la policía te demoró ilegalmente, vamos a decirlo? Sí. Eh... Mira, estábamos haciendo algunas intervenciones que habíamos acordado con un montón de compañeros de militancia en el Hospital Lucio Molle, donde habíamos jugado algunos pañuelos verdes en, la, en el ingreso, en las rejas digamos, del ingreso y eso. Y después en una pared a la vuelta de la parada del, del colectivo de la calle Raúl Bedía, una pared que los que militamos en partidos políticos y hemos estado de campaña sabemos que le hemos pintado 2.700.000 veces más o menos, debe, debe tener un grosor importante de cantidad de pintura que tiene esa, esa pared, ya estaba toda grafiteada, yo estoy haciendo un grafite ahí sobre los grafitis que ya están hechos y viene la policía a, a pedirme en primer término identificarme, pedirme los datos, yo se los doy de manera... Eh, que, que a ellos me lo piden, digamos, en ningún momento me resisto, trato con respeto, todo. Hasta ese momento era todo normal, y después de un rato, <coughs> llega una camioneta Hilux gris de civil, se baja un policía, vestido de policía, pero en esa camioneta de civil, y me dice, eh, ya se baja como increpándome y diciéndome que, eh, que me tienen que llevar detenido, que era un surdo de mierda, que eh, culpa, De, de, que yo estaba destruyendo el Estado, a lo que yo le explico que nosotros no estábamos pintando ni propiedades privadas, ni estábamos pintando eh, paredes que estén en blanco, no estábamos dañando digamos ningún tipo de, de propiedad ni nada por el estilo, todo lo contrario, estábamos pintando un paredón que ya estaba todo pintado. Sí. Y bueno, me dice que, que él con sus impuestos tiene que pagar, bueno, todo un argumento así, a lo que me dice que me tienen que llevar detenido, pero yo le digo ¿cómo no van a detenido? Que me tomen los datos y listo y me dice que yo no le maneje el, el operativo, que no, bueno, todo un montón de cosas así por el estilo, y en definitiva terminan llevándome esposado a la, a la comisaría segunda, en el, en el camino, eh, cuando llego le digo si puedo hacer una llamada, que quería avisar que yo estaba ahí, eh, y me dice el, el mismo supuesto jefe del operativo, me dice que no, que, no, que no, puedo hacer, no, no puedo hacer una llamada, yo le digo que tengo derecho, él me dice que, que veo muchas películas, una cosa así fue que me dijo, y después eh, <coughs> yo le, le, le digo que se identifique él, que él no tiene identificación, es el único de todos los policías que no tiene identificación, y me dijo que él no se va nada, que él maneja él la comisaría, así que la verdad que terminó toda la noche, yo no sé quién es esa persona, pero la verdad que me faltó el respeto, desde lo del zurdo de mierda, que no tiene nada que ver con, con la actividad, y aparte porque yo en ningún momento le falté el respeto a ningún policía, y después de, de amenazarme de, de, adentro, digamos, ¿no? De, de la comisaría, la verdad físicamente no me pasó nada, pero sí, desde el punto de vista verbal, eh, estaba muy exacerbado él, y, y me parece que no es la forma ni los modos, y tampoco me parece que, que sean la forma ni los modos, y que es absolutamente exagerado y exacerbado lo que hicieron en relación a llevarme detenido, demorado, pues no sé bien cuál es el formato, por haber pintado una pared, ¿no? Mm. Eh, Federico, dos cosas, ¿cuánto estuviste demorado o detenido ahí en la segunda? Y, calcularle dos horas, bien. Dos horas. No, no. Sí, por ahí no no, no, te, no te sabría decir exactamente porque me, no sé bien la hora que era pero supongo que haber sido unas do, las dos y media y me van a haber liberado dos y media, más o menos Y, y recién decías que no, no pudiste identificar o no se identificó No, no porque aparte se lo, se lo pedí, él se negó mm. y él tenía precisamente la, la el lugar en donde tienen la identificación que es un abrojo, bueno, todo el mundo se sí, debe darnos sí. cuenta cuál es Eh, no lo tenía, y yo le, le, le insistí como tres veces que quería saber su, su identidad porque él me estaba eh, insultando y todo, y me parecía que no correspondía. Eh, ¿Pero se mostraba como que era el jefe ahí de, de la seccional? Él, al, ¿o él no? dijo que era el jefe, sí, ah, sí, que okay. él era el jefe. Digo, yo pensando en que esto, me imagino que hay, eh, se irá a hacer alguna denuncia, por lo menos eh, por el procedimiento. Yo sí. lo, lo primero que quiero hacer es ir a, hoy a la mañana, que tengo que ir a, a ficharme a la justicia por esta situación, y después la verdad charlaré con, con mi abogado y veremos qué, qué, qué estrategia seguimos, pero la verdad que no, no te sabría decir bien cómo va a seguir. Obviamente que mi intención es que esto no, no queda así, no tiene eh, por qué esta persona insultarme, ni amenazarme, ni decirme zurdo de mierda, ni nada por el estilo, perdón por lo de, lo de surdo de mierda que lo no, no, que diga al aire, story, pero, pero la verdad que fueron las palabras que él utilizó. Y que me parece que es muy denigrante y de otra época, ¿no? Es la primera y es la primera vez que, que te ocurre a vos que, bueno, sabemos sí. que andas militando con un partido político y de esto de, de, de hacer de pintada, algún grafite, pintada, sí. es normal. Pero aparte de eso, eh, yo le digo, mirá, yo milito en un partido cuando cuando me detienen al principio ¿no? y que me piden el documento, me dice, ¿tenés documento? sí, tengo, tomá. Digo, mirá, yo este, este paredón lo hemos pintado miles de veces y si habla con cualquier otra fuerza política lo hemos pintado otras miles. O sea, eh, es una cuestión natural y que en cualquier campaña esto hubiera sido pero algo súper natural. Mm. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿qué, ¿qué hace que cambie de contexto y en este marco haga que esto me lleven detenido? ¿no? Mm. Que en otro momento me han demorado en, en campañas electorales y nos han pedido los documentos para saber quiénes somos los que estamos y yo se lo he dado, o sea, y por eso lo llevaba encima también, no, no, no, no es una cuestión eh, que yo me resistí o alguna cuestión así por el estilo, todo lo contrario, me, por eso te digo que me pareció exacerbada la respuesta para la situación que era, ¿no? ah. Bien, Federico, queríamos tener el testimonio tuyo aquí en Kermes. Eh, anoche estuvimos eh, cubriendo sí, en, sí. En, en vivo... muchísimas gracias este... a usted y a, bueno, y en ese, la, la que reconoce ahí por lo menos a Vero, muchísimas gracias mm. por estar, la verdad que es muy gratificante que cuando uno lo sacan de ese lugar, encontrar a un montón de compañeros solidariamente que estén allí es, es, es gratificante y, y a uno lo, lo fortalece, más allá de toda la situación de carrón que uno se come. ¿no? Claro. Eh, bien, Federico, gracias por estos minutos. Un abrazo. Bien, la palabra de Federico Iñaseski. Eh, eh, anoche fue...